Muchas gracias, sí, exactamente, estamos aquí en la municipalidad, en un ratito va a comenzar la sesión de, del Consejo Deliberante, y lo que llamó la atención hasta hace un ratito es que eh, bajaron cinco policías aquí a la municipalidad, llegaron en un auto de la policía local, aunque dijeron aquí a la gente de la, de la mesa de entradas de la municipalidad, que eran de la policía federal, por un llamado anónimo que... Eh, les advertía de una situación complicada aquí en la municipalidad eso es lo que nos acaban de decir desde desde la desde la mesa de entradas de la municipalidad desde ahí, ahí directamente fue la policía a comunicarse con un empleado municipal y estuvieron unos cinco o diez minutos le contó esta persona que acá, acá estaba todo normal que no estaba pasando nada raro no no había ningún disturbio ni mucho menos y se retiraron. Eh, sin embargo, hay gente de, de la municipalidad de tránsito que está eh, dando vueltas por, por la avenida San Martín, seguramente intentando cortar alguna calle en el caso de que vengan los manifestantes, porque dijimos que iban a venir los ex planes aquí a manifestarse al Consejo Deliberante. Pero lo que pasó hace un ratito es eso, que llamó mucho la atención que lleguen cinco policías a la municipalidad por un llamado anónimo. Por supuesto que no se sabe de dónde salió ese llamado, si es de acá desde la municipalidad o alguna otra persona que llamó que dijo que había alguna especie de, de situación complicada aquí en la municipalidad. Por supuesto que aquí no pasa absolutamente nada. todo se está preparando para que se haga la, la sesión del Consejo Deliberante, y recién nos decían los trabajadores de, del Consejo que también ellos advertían unos movimientos raros en el, en el lugar que tenían que ver, por supuesto, con esta posibilidad de que vengan los ex planes a manifestarse. O sea, una situación que debería ser normal de... Eh, el Consejo Deliberante funcionando y los trabajadores o cualquier persona que venga a manifestarse a la municipalidad y ahora con este condimento de un llamado anónimo que hizo que la policía estuviera acá, que seguramente en un rato van a volver, lo más probable, pero llamó la atención esto de eh, cinco policías adentro de la municipalidad esperando que algo pase cuando no está pasando absolutamente nada. Bueno Mauro, eh, la sesión arranca en un ratito. Sí, a las 10 de la mañana está bien. previsto, habitualmente esto se retrasa algunos minutos, pero este, se va a, a realizar con total normalidad y también se va a realizar con total normalidad la, la manifestación de los ex planes municipales, que ya conocemos eh, la, la situación de cada uno de ellos. Bien, bien Mauro, bueno, eh, lo contarás en Radio Gracia, lo que ocurra en el recinto, gracias. Cómo no, Palín, hasta luego.